Y yo le contesté, said, desde luego so que sí. Y así, arriesgándose a que la Warner la denunciara, se puso en manos de George Cukor y logró que el papel fuera suyo. Hoy recordamos a Olivia de Havilland, la superviviente más longeva de la Edad de Oro de Hollywood, cuando le rendimos homenaje al cumplir un ciclo.